Y ayer, y ayer, y ayer, se cumplieron 35 años, fue un 24 de septiembre del 1983, la decimosexta edición de la Copa Intercontinental de, Clunes, de Clubes, la William Jones, ¿eh? en aquel momento el Campeonato Mundial de Clubes en el Estadio de Obras Sanitarias, tuve la suerte de estar ya trabajando, 1983 con Edgardo Román Gilaver, con Dante Sabatarelli, para Radio Rivadavia, haciendo ese... ...ese torneo y obras sanitarias con Flor Meléndez... Eh, ...fue un logro espectacular, emocionante, tremendo... ...con un equipo que tenía obras que era un equipo repleto de estrellas... Eh, ...una época de oro del equipo de, de, de Avenida del Libertador... Eh, ...ganándole a la Universidad de Oregon State... ...que había sido campeón de la NCAA en Estados Unidos... ...Peñarol de Uruguay, Montelíbano de Brasil... Eh, Simac Milano, subcampeón europeo este Alcantú Italiano, que tenía un equipazo eh, Bueno, el estadio de lo que era lo que después fue el Templo del Rock eh, que en un momento estaba en forma perpendicular la cancha No paralela al Libertador, sino que estaba en forma perpendicular Atrás estaba la cancha de, de, de hockey, que también se utilizaba para jugar al fútbol Eh, cuando Obras era un, un club este, con una vida social importante eh, y las tribunas estaban de costado, las de madera, las viejas de madera estaban de costado y, y la capacidad del estadio eh, iba más allá de los 6.000 espectadores estaba tremenda, eh, repleta y bueno, la verdad que en el otro equipo estaba jugadores como Antolino Riva que era figura del básquetbol mundial Este, Carlos Romano tuvo un gran partido la noche, eh, en esa noche porque no estaba Chocolate Rafaeli en su momento y se lesionó el Tola Caixa y el negro tuvo que hacerse cargo de la, de la base en, en algún momento un gran momento el partido terminaron ganando 89 a 76 en un plantel histórico conformado por jugadores que, que realmente este, son reconocidos a nivel nacional e internacional como Esteban Camisaza El, el gran primer alero que tuvo Argentina eh, a nivel internacional, Héctor Campana, un juvenil Pichi Campana, Ricardo De Checo, quien fuera el entrenador hasta hace poco de Salta Básque. Vicente Peregrino, Rolando Freise, Mario Butler, Carlos Romano, Eduardo Kajak, Garo Milovich, Alejandro Gallardo, Norton Vargil, eh, Javier eh, Tilati. Eh, bueno, nada, un, una, gran, una gran hazaña del básquetbol argentino y por eso estamos en comunicación con el hombre que vive en Mar del Plata hace muchos años, que es un amigo de la casa, el Nero Carlos Romano. ¿Cómo te va, Nero? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Diego. ¿Cómo están ustedes? Un, un gran abrazo y, y siempre agradecido por, por el informe de todos los días. De, de, de Bueno, lo menos voy a hablar de la pasión eterna mía, que, que es lo que me saca de contexto, que amo el básquet. Y, y gracias por, por recordarlo, porque... Muy lindo, fue muy lindo, fue, fue muy grande. Bueno, un equipo que llegaba... A ver, llegaba bien, pero llegaba golpeado. Porque, digo, este perdía a un gran jugador como chocolate Rafael y con una lesión... Creo que era en el tendón, si no me equivoco. este ¿Eh? y, y, y llegaba bien porque tenía con, con, con qué reemplazarlo. Y al partido final, con Cailla, que también llegó medio-medio entre algodones y donde tuviste que hacerte cargo un poco de la, de la base y, ah. y con un equipo que que estaba acostumbrado a jugar partidos a nivel internacional pero enfrente había unos equipos tremendos no eh, empezamos a sufrir en el sudamericano en, en uruguay en cancha de Peñarol porque se nos leció Choco fuimos al ayer lo hablaba con fuimos al Mundialista, al Mundialito una semana antes o ocho días antes a Brasil y jugamos en el Ibirapuera y le ganamos el mismo torneo que se jugó en Buenos Aires le ganamos a, a Montería ¿no? que, que era prácticamente 6-7 la selección nacional le ganamos y el Kala viene con una fuerte lesión del de, de tobillo y entre entre Pichi de Checo y yo a cuidarlo este, y, y, y pues, tuvo minutos en el mundial y en la final eh, Flor toma la decisión de que se vaya de uno fundamentalmente para defenderlo a, a, al goleador ¿no? a Antonio Arriba, eh, no para defender al base porque me mandó con, con Antonio Arriba, pero bueno era era el, el todo lo que veníamos buscando con el mismo grupo desde el 76 que yo llegué ahora, había llegado hace unos meses y se perdía la copa William John en el, en el Luna Park era muy chico y, y después este, la perdimos en el en el 78 y bueno, casi el 60% del equipo, o el 50% eh, siguió buscándola y la, la conseguimos en el 83, un objetivo muy grande, que bueno, eh, gracias a Dios este, en ese momento también empezó a buscar la Ferro, eh, y después no, no se le dio, y la conseguimos nosotros en el 83, pero nos costó mucho, evidentemente fue dos veces, este, la perdimos en el país, y al y próximo año la perdimos en una final, En, ...en Brasil, pero el 83... este creo que fue la... ...fue la gran noche para un gran grupo... Eh, ...que que laudó mucho... ...que era... ...con mucho talento... Eh, ...ya al Pichi lo conocíamos... ...pero con su juventud... ...arrasada... Eh, camisasa ...con su... ...ya su futuro... Y, ...y el que apareció en ese torneo... ...también fue Vicente Pellegrino... Eh, ...que quizás... Eh, ...no lo tenían mucho en cuenta... En, en una posición que hizo de 3-4 y con una mano privilegiada, eh, nos abrió el camino a todos, ¿no? a Norton Bargen, a Ronaldo, a Mario, pero bueno, era, era un grupo de, de muy buenos jugadores, de muy buenos profesionales, pero era muy, muy buen equipo. Yo comentaba con Fler que algunas veces hemos jugado tres matches con la selección de Puerto Rico y, y por ahí íbamos con un asistente y, y nos dirigíamos entre el choco con la Joy y, y lo mismo seguíamos siendo el mismo y el gran equipo pero eh. fue, una, fue una gran noche fue lo, lo, lo mejor que a nivel club que uno puede soñar ¿no? eh, recuerdo todavía la cómo estaba colmado el estadio ¿no? y, y digo eh, in, increíble ver esas dos populares las dos cabeceras que ahora están de costado en aquel momento eran cabecera una daba al Libertador, la otra daba al club era todo rebatible. claro, esa era de costado exacto, pero digo, la, las dos populares que estaban que hoy siguen sí, estando sí. que una da Libertador y la otra da el Club antes eran las cabeceras, digamos porque la cancha estaba en forma perpendicular a ahí se incrustaban los aros exactamente, y se metían los aros. estaban los aros y, y, re, y recuerdo esa noche con, con público hasta en el piso eh, no, no había lugar y, y la emoción que, que, que había por ver Este, un, un torneo de ese nivel con esos jugadores, y éramos todos un poco hinchas de, de obras, ¿no? porque también era eh, era la base o fue la base durante mucho tiempo eh, de la selección argentina con muchos jugadores, no ¿qué, qué, qué sensaciones tenías que, que te quedan todavía esa noche? Si podés, eh, en, en algún momento, viste que todo pasa y uno se va poniendo más grande y... Y cosas que te van desilusionando, o cosas que eh, te van alegrando, pero de otra manera, familiares, deportivas, de la vida en general. Digo, ¿todavía te quedan esas sensaciones de, de ver a esa gente invadir la cancha, llevar a los jugadores en Andy y todo eso? Yo, mira, tengo no. un, unas sensaciones, ayer lo hablaba con, con el negro Flor, nosotros jugamos la noche anterior y ganamos por tres puntos o dos al cima en Milano. Y. Yo me, me tiro al piso y, y Flor la va a tocar a la bola. Yo llego antes, pero me iba a ayudar y me venía corriendo Anthony Y me tiro y gracias a ella la pelota va para el medio y la agarra Norton. Ahí sacamos un punto, dos puntos de diferencia. Y, y el tema era Dan, el, el entrenador era Dan Peterson, y armó un escándalo en la mesa porque decía que Flor la había tocado... Te lo imaginas a Dante y, y bueno, se, se perdieron los tanos porque la, la pelota de ellos era al final y la defendimos, es y más, la perdieron. Y ganamos ese juego. Y después, este en, en la final, cuando el, el, el Tola eh, juega, unos minutos entra, este me dijo, Nero, mirá, mirá el tablero cómo estamos, estamos ganando por 17. Sí, le dio toda la persona, no lo puedo creer, no, no podemos parar, mira esta gente cómo está. Este, bueno su experiencia me dio es, esos respiro de, de, de, de tranquilidad por por, por ímpetu y él los minutos que jugó lo, lo, lo dominó a a con su inteligencia su tirardía ya los jugadores que estamos hablando no <risas> eh, fue, fue fue tremendo el el, el esfuerzo y, y la magnitud por ahí lo medimos después yo me acuerdo que fui a darle la La, la, la pelota este, Que no la toqué No la tocó más nadie pues Cuando faltaban 8 segundos pues Ganábamos por 16, 17 y Se la di a mi mujer que tenía En su panza a Bruno Que nació el 9 de octubre Después me agradecé con el Tola a llorar Porque eh, el Tola Lo conoces La gente que lo conoce lo debe querer Igual o más que nosotros Es un tipo que que se larga a llorar solo, que siente y, y se aísla y nos largamos a llorar porque veníamos remándola de mucho tiempo, este, el dolor que nos causó en el 78 fue muy grande, entonces cuando la, la conseguimos, eh, creo que parecíamos dos, dos este, chiquitos que habíamos ganado el primer torneo básquet, porque lo veníamos este, remando demasiado, pero nos sacó rápido y contestó la cantidad de gente que entraba a la cancha claro, por eso, claro, por los, eso. los periodistas que, que no tenían lugar y estaban agarrados del, del esqueleto del aro parados, sentados en, en, las, en las filas por, por por dar las notas, por pasar todo y como dijiste, era un poco el, el representante de que argentino porque creo que también fue el gran salto este para, para contagiar a, a un ferro que después fue enorme es que, que llegó a jugar dos William y campeón de la Liga, Ferro, y fue una explosión para, para nuestro básquet. Me parece que fue fuera de lo que conseguimos con el Pío Obras, este, que, que, que fue muy grande, también fue un, un, un paso muy grande para nuestro básquet internacional, para acomodarnos en el próximo torneo que nos tocó con la selección argentina, Acordate que en el 81 no fue un sudamericano Uruguay no Sí, sí. clasificamos. Entonces fue, fue un buen impulso para, para, para nuestro básquet, por eso yo lo digo, fue, fue un gran día para, para el básquet argentino, eh, no solamente para nosotros que, que lo vivimos. Por eso tengo toda la imagen de la cancha repleta de, de, de hinchas de todos los clubes, de, de, de gente apasionada, loca por el básquet y, y el periodismo, pero. Los puedo nombrar a todos que eran unos nenes, y incluido vos. Es que... eh, eh, me acuerdo que Oro, que, que no quería que nadie lo moleste en casitas, es eso que Resulta, lo pasaba la gente por arriba, tenía sus papelito y no podía anotar. Y, y nosotros terminamos dado... parado al lado de una jirafa, <risa> ahí en el, sobre la avenida Libertador, este tratando de buscar las nota Y me acuerdo que Gilaber decía: Enero Romano, enero Romano, enero Romano estaba en anda, no lo podía bajar. <risa> El Román, romano, el romano, y no llegábamos nunca al Román. romano, pisaban ah. el cable, era un... Yo me traje a la mañana pasa y agarró un pupitre del colegio, con, con sí, el sí, mandito que... para escribir y sí, todo, dejó sí, sí, marcado sí. su papel, toda la noche, de la noche era, este, acomodaste si podés, pero bueno, fue, fue, fue, fue muy lindo, pero realmente fue muy grande, Yo sea, los saludé a todos, a todos mis compañeros, a Flor, porque... Eh, por ahí yo digo bien el título es de, del club obras sanitarias y bienvenido y bien ganado está pero para mí hoy uno lo mira con, con el diario del de, de super lunes por los años claro y, y fue muy muy importante para, para el básquet argentino tanto es que, que después este pudo entre ferro y obras organizarse otra william john donde donde vimos a, a eh, enfrentarse a, a saboni vino saboni y Petro, dice claro y Pedro claro. mira la apertura que que, que nos dio eso este, yo creo que fue un, un gran un gran salto un gran salto este del básquet de, así fuimos a al mundial del 86 después este, después el obras terminadas y nos jugó la liga y, y cada uno de nosotros que participamos tuvo un crecimiento Este, muy grande muy muy si vos mirás los jugadores que estaban tuvo un crecimiento muy grande seguro Vic vicente pichi de checo eh, el propio tilati eh, todos seguimos este flaco camisaza que le decía o sea todos seguimos y si mirá los jugadores fueron que jugaron ese, ese ese mundial todos llegaron a altísimo nivel seguro es los que jugaron que mandaron a petro y a sí. o sea fue, fue muy bueno y ganarla obviamente no, no, es un tatuaje muy lindo. Es un tatuaje muy lindo. Negrito, gracias por el contacto. 12.59 y 59 casi. Este, nada. Queríamos queríamos estar, Negrito Carlos Romano, no ni más ni menos. Este, queríamos recordar ese gran momento del básquetbol argentino. Gracias a vos, Bien. gracias a tu equipo, que tengamos una, una gran liga, que que podamos este, crecer, porque ya la, nuestra selección argentina ya nos dio la, la nueva identidad y son unos monstruos, entonces ojalá que crezcamos más a, hacia adentro para que este, podamos seguir el nivel que nos muestran los chicos de la selección argentina. Gracias a ustedes por estar todos los días. Carlos Romano, ¿eh? este, integrante de aquel equipo histórico de Obras Sanitarias, la William Jones, 1983, campeonato mundial. Nos vamos, Nico.